Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, feuchas. Aquí, un viernes más, como si fuera otoño hoy, ¿eh? Heladas de frío, nos falta la manta para ponernos entre las piernas... ¿Eh? Exagerada, que pases de Bilbao, de hombre <risa> Pero bueno Es un otoño es, La verdad es que, es que estamos bastante. muy contentas hoy Porque eh, por lo menos tenemos en el estudio A nuestras víctimas Que vienen, bueno, una no viene Lleva aquí mucho tiempo Pero la otra eh, se marcha ya vienen de Son de países cálidos eh, Y nos da como un poco de, de, de alegría Tener a gente, pues eso Que nos trae calidez eh, Que aquí nos falta mucho La calidez Y ellas, me imagino, pues que también la tienen que echar de menos, esa calidez. Bueno, una de ellas ya nos va a contar que la echa bastante de menos en el tiempo que lleva aquí y ya se marcha. <risa> bueno, Después pues nada. nos contarás, sí. Eso es. Y luego, pues, eh, nuestra compañera y colaboradora... Gara sí, pues no. que no puede venir, entonces haremos por ella sus perlitas de la prensa Algunas, las que nos dé tiempo, si no, la esperaremos a otro día para que venga Sí, tenemos una perla de Rasinger, de, de Rasinger, que, no sí, que es perderla, fantástica, ¿verdad? pero bueno Y, y empezaremos pues con... Con la agenda, no tenemos a Manuela hoy, la haremos nosotras Exactamente, Manuela, Manuela que está en las Italias disfrutando de Verona con Romeo y Julieta, me imagino que más con Julieta que con Romeo, pero bueno. Sí, exactamente. Pues empezamos con nuestro free free nuestra agenda, agenda free. free como todos nuestros viernes y bueno, pues eh, tenemos que empezar con lo que es más sí que es inmediato, noche que es la Noche Blanca de Bilbao, el Bilbao. 710 aniversario de la fundación de la ciudad. Y bueno, mañana va a ser toda la noche blanca iluminada con actuaciones. Eso es y con eh, cositas. Eh, empieza De hecho, he estaba ah, hablando ahora sí. con, hace poco con, con nuestra próxima víctima, me decía que hora empezaba. La verdad es que no no tengo muy claro eh, El Pendray misma. Eh sí, vale. Sí. No, vamos, sí, eso después Nada, me está diciendo que tengo que grabarlo Pero eso después eh, queda grabado <risa> <risa> directamente Sin preocuparse Es que se lo quieren llevar Después lo contamos, se lo quieren llevar todo el programa A, pero Estados, enterito, Unidos, a Estados Unidos enterado. Yo le digo que no hace falta Porque internet está en internet están todos lados Pero bueno, pues es mejor llevarlo también así Bueno, seguimos con nuestra agenda Y lo que le estaba comentando Que me decía nuestra próxima víctima A que hora empezaba y eh, mañana la noche en blanco y bueno noche es, es la noche blanca eso no en blanco la noche qué bueno que nos quedaremosnos en blanco <ríe> en blanco y, y sin blanca equidad también también <ríe> sin blanca <ríe> y empieza por la noche por eso se llama la noche creo que lo que tengo yo aquí más lo más temprano es a las 8 y media eh, que es eh, Bilbao canta dentro de la noche blanca Eh, y es en el casco viejo de canciones vascas, músicas tradicionales bocheras y hay diferentes pases Porque hay también orquesta sinfónica, eso Después está también los hiles mitológicos en Euskal Herria eh, En el Euskal Museo que está aquí en, de en prehistoria casco. en el casco viejo Tenemos en el Puente Arenal eh, pues eh, un espacio donde nos, nos cuentan historias Y voy a decir Ah, también, hay que esto me, me ha gustado mucho Swing, swing, swing Bailar swing en la calle O sea, ¿verdad? debe ver claro eh, En plena calle Os lo voy a decir donde está En el kiosco del Arenal Por lo visto se va a hacer un grupo con algunos profesores Donde nos va a enseñar, para, y habrá música Para bailar swing Que es precioso, la verdad Y es súper contento y alegre Me parece que es, eh, bueno, no me viene aquí la hora Eh, pero será por tarde-noche mmm, pues sí. como es Porque está dentro de la noche blanca eh, Bueno, pues tenemos eso, las eh, arañas luminosas Que tenemos en el Paseo Uribitarte Todo lo que es el... El buen genio, la araña Exactamente Y todo el recorrido que hay del... A Bandoibarra de Eso estará iluminado Imagino que harán también el ayuntamiento las cunas Centro A Eso es eh, Compañías de breakdance okay. Donde también van a hacer bailes Por, por diferentes sitios eh, Es que hay muchísimas cosas entonces bueno, es una noche completa No vamos a decirlo sí, sí. todo Porque si no nos vamos a pasar todo el programa Exactamente o sea que... No vamos a decirlo todo Pero hay muchísimas cosas Entonces Bueno, dentro de todo eso voy a decir Que hay también mañana Yo decir mañana Hay una feria que la ha recogido como agenda porque me ha hecho mucha gracia porque es de mercado de magia y brujería a que le Muy guste bien. esta de las ciencias ocultas que te leen la mano y cosas de estas pues en el parque Echevarría a las 11 de la mañana pues además es que te da tiempo a todo porque eso es por la mañana y después por la noche pues haces otras cosas pues nada, te pueden leer las manos a ver si las manos o las cartas o en fin o puedes simplemente dar un paseito por allí Y tenemos también que empiezan las fiestas de la Peña. Bien. Mañana va a estar toda la semana y, y bueno, pues esto, ¿qué demás hay? Eh, ¿Qué os voy a decir? Ah, bueno, se nos ha estado pasando estos eh, estas semanas, pero me pareció también muy interesante y mañana creo que es el último día que está la... B, blv art que es un programa sobre formas de expresión artísticas urbanas y vanguardistas y es en, por la zona de san francisco y Bilbao la vieja bilbao eso es uh -huh. y bueno pues mañana es el último día que hay performance, teatro cine urbano o sea arte urbano cine música y diferentes visitas guiadas mm, por, por bilbao y hay muchísimas más cosas más pero bueno la esto es unas pequeñas notas de, de las cosas que se puede hacer este fin de semana en Bilbao y nada pues nos vamos a poner ahora un poco de música para quien nos haya estado escuchando vosotros feuchas la, la agenda pues empecéis a tomar nota de lo que queréis hacer o lo no queréis hacer y la música que vamos a escuchar pues eh, va a ser dedicada a a nuestras víctimas, a sí, nuestra eh. víctima ni más ni menos que que la disfrutemos. Aquí os va A ver. Vamos a empezar eh, dedicadas a ella. Bueno, te quiero que tarda un poquito, pero esto es muy normal en la feusa. Así que no sale la música en el momento. Ah, aquí. Ah, ah, claro. nio viajero por el sendero tal vez puedas encontrar te darás cuenta que a ti te sobran quereres y entre placeres la vida que soñar olvídate de él que nunca te querrá y tú no tienes dinero para poderlo comprar Fídate de él, que nunca te querrá, y tú no tienes dinero para poderlo comprar. Si el tiempo te convence, y te viene a buscar, perdona lo corazón que tú no sabes odiar. Bueno, acabamos de escuchar a Virginia Rocha, una colombiana de la provincia de Los Llanos. Y no sé si la canción creo que se titula Te aconseje corazón. Y bueno, pues eh, nada, deciros que estamos en la 97 y que somos las feuchas. Y ya, pues... Eh... Astor, que no. Bueno, Astor. pues nada, estamos aquí... ...con dos Rocíos hoy. Rocío Lopera, muy buenas tardes, que bueno, ya ha estado aquí con nosotras alguna vez. Muy buena, Rocío. Buenas, cariño. Y con su... bueno, y con otra Rocío, que es Rocío Escobar, que acaba de llegar directamente también de Colombia, pero bueno, está... No es como la otra Rocío que ya lleva aquí bastante tiempo, sino que esta ha venido de vacaciones ¿eh? y nos contará un poco pues, su experiencia. Ya le queda poquito y se marcha para su país. Me da la impresión que eh, tampoco tiene ningún interés en quedarse aquí ni va a llorar nada. ¿eh? Creo que se va muy contenta para su tierra, pero bueno... Bueno Rocío, primero vamos a hablar con la más conocida para nosotras Que es una feucha ya sí. Exactamente, una que es una que feucha hacemos. ya porque es ya la segunda la segunda o la tercera, ¿no Rocío? Que estás aquí La segunda, eso, porque la última vez que viniste, bueno, la, la vez que viniste, viniste a presentarnos tus libros Sí Eso es, En busca de mí, que habías escrito así como, y el bien germina ya, es verdad, la última vez Pero nada, bueno, los ha traído, ¿eh? pero hoy no vamos a hablar de los libros Bueno, Ratío, cuéntanos un poco, ¿cómo te va desde la última vez que estuviste con las feuchas? Ah, mi vida siempre es, es muy movida. He estado, lo que hace que vine aquí, he vuelto a Colombia, también hace un mes que vine, bueno, un poquito más. Yo llegué y después no me vine con mi cuñada porque eh, había que mandarle la carta de invitación de la policía y tenía que estar yo aquí. Entonces casi nos venimos juntas. Yo vine, hice la vuelta de la, de la carta y, y se la mandé y a continuación ella vino. O sea que yo también no sé nada que vine, no es como ir a negrita. Eso sí, pero Morenita, bueno, estás morena, morena pero mm. no sé, pensaba... ¿De, de la Rabasterra no? No, de aquí no, ya me parecía a mí, pero mm. digo, yo qué sé, ha viajado mm. ella, no me esperaba que había ido. Bueno, ¿cómo has encontrado tu país? Eh, ¿Cuánto mm, tiempo has estado allí ahora? Eh, seis meses. ¿Seis meses? Sí. Sí. estuve dos, eh, tres meses con mi hija en el Chocó, de eh, que tienen allá, con ella vive allá con un vasco, y bueno, ellos se casaron, pero sí. lo que pasa es que como que todavía no no me lo termino de creer, y entonces está ya con su marido, que es de aquí, ella vivió aquí mucho tiempo, y se fue, y pusieron una cabaña turística allá, uh -huh, y Y entonces están allá, entonces yo me voy a ayudarles allá porque él tenía que venir a hacer papeles, que uh -huh. tenía como como todos los que nos vamos claro. de nuestra tierra, él tenía que venir a, a renovar papeles. Y entonces pues yo fui a colaborarles allá con él, con, la, con la estancia que tienen allá, pues con, con una posada turística eh, alternativa. Pero eh, perdona, es que eh, acabas de decir, es que casi no, no me lo podía creer, que el que estuviese... ¿Allí con una cabaña turística o qué? O que es estuviera que... casada tu hija. Exactamente. Sí, eh, sí, ella, eh, lo que pasa es que con pues que, que me eh, que está con un chico, pero yo digo, ¿está con un chico? No, está con su marido. Claro. <risa> entonces, como que no me lo creo todavía, y digo, es que está con un chico, no, está con su marido, claro. porque ellos se casaron allí, él se ella se fue primero, bueno, ellos se conocían aquí, aquí eran novios, y entonces ella se fue allí. Y él luego eh, le hizo tanta falta que se fue y entonces se casaron allá, pero más sin embargo él tiene que venir a renovar papeles aquí. ¿Con estando años. casados, eh? Allí. Sí, sí, sí, eso es eh, siempre ha sido así. Lo mismo que aquí nos, nos fue igual a ellos también. Entonces uh -huh. él tiene que estar por cinco años eh, renovando, uh -huh. renovando, hasta que le den la nacionalidad colombiana. Oh, uh -huh. O sea, no puedes obtener la residencia, tienes que hacerte directamente la nacionalidad. Ahorita tiene la residencia. Eso, el mismo proceso de aquí primero nos dan un permiso después nos dan la, la, residencia. Nos dan la residencia y luego lo que pasa un tiempo eh, casados o, o por tiempo por trabajo pero en este caso por el matrimonio entonces él eh, dentro de ya llevan tres añitos o sea dentro de dos ya tienen la doble nacionalidad. Bueno, y y que así estaba allí y trabajamos bueno, ayudándoles ahí, sí, ¿no? Sí, trabajando, trabajando mucho, allí tiene una finca y hay que trabajar muy duro, entre se siembra, se siembra todo el tiempo, se recoge, se hace el jardín, se se siembra jardín, se se trae madera de la playa, ese el, ella está entre la entre el Pacífico eh, y, y, y la selva. Entonces eh, uno va a recoger la madera, a recoger para para cocinar, porque tenemos una una cocina de, de, de, de leña, pero es, es hermosa, es es metida allí como parecía una chimenea, pero uh -huh. pero allí, allí con agujeros eso y se sale sin humo y es hermosísima y como como el, o sea, los hornos que había habían así, ¿no? sí, así sí. eso ¿no? para los cochinillos en los pueblos no. o el pan y eso oh, sale sí. la comida riquísima riquísima y sin homomo no, no aspira uno no. un humo ni nada uh -huh. ellos están eh, en, en ese trabajo muy duro porque ellos no quieren no quieren vender carne ni recibir pues a las personas que vayan con con, con vicios y pues quieren es como como muy espiritual muy natural ¿no? todo sí. eh, dan uh -huh. yoga dan tai chi uh -huh. eh, meditación y entonces bueno el trabajo de ellos es así muy calmado y entonces no quieren eh, jorrasen en dinero y como se nada. llama el pueblo do, o la ciudad o lo que el, se llama la provincia no sé. se llama el Chocó Colombia y la y el lugar donde están en la ciudad es Bahía Solano Chocó y ah. la cabaña se llama el bien germina ya mm. oh, a si se llama la cabaña si mm. si sí, sí. mm. Un que... O sea, claro. ¿podemos ir de vacaciones allí? Sí, sí, sí, ahorita sí. les dejo una tarjetica y, y se, se, se llama así Cabaña el bien germina ya y está en internet O sea, en plan tranquilo, ¿no? Sí. ¿Hay esto Muy para... tranquilo ¿Hay y eso? Claro, ¿no? ahí en estos momentos o sea, ahí son tres meses de ballenas las ballenas se van a parir allí miles de ballenas <ríe> Ay, van bombilla. y imagínense que en estos tres meses todo lo que hacen las ballenas van y, y, y, y, y, dejan, y, y, y nacen los ballenaticos se los llevan de la clase que grandes y se vienen preñadas de allá se vienen preñadas y luego dentro de un año vuelven a parar o sea, y te puedes bañar moran. y todo allí con las sí, ballenas, con ellas, sí, y ellas nos aman bueno, algunas son eh, son un poco cabronas sí. eh, eh, sienten porque hay gente que la preparan para, para para acercarse a ellas y uno va en la barca los turistas o el que quiera entonces ellas cuando quieren vienen a hacernos espectáculo, ellas lo hacen Se, se respiran y, y, y suben y la cola y, sí, claro. y saltan y cuando no se, se escapan a media hora de, de lejos entonces mm. hay que seguirlas y bueno jugar con ellas y ellas depende el día que tengan pero es un espectáculo que no se los podría ni siquiera explicar hoy pues eso tenemos que hacerlo tenemos que hacer una cosa cuando quieran nos vamos para allí Pues sí, Vamos. Y, las, y luego hay selva, también puedes estar en la selva. Sí, sí, hay muchas actividades, para los siete días hay actividades todos los días. Y no o sea, siete días, ¿no se puede estar más de siete días? No, eh, pues, pues eh, te puedes quedar un mes, Mesa, te puedes quedar o sea, lo que sea, sí. eh, el permiso siempre está por tres meses. Ah, ya, ya, ya. Por ya. tres meses. Uh -huh. pero, pero claro, la gente siempre tiene un mes de vacaciones, entonces eso, pero claro. pero lo que te decía, siete días sin repetir actividades. Mm. allí en aquel lugar porque hay de todo y, en y todo tranquilo. a tope, a tope lo vives como y allí no no no no te preocupas si, si la vida anda o no anda si hay internet o no hay porque allí no hay nada yeah. mm. qué bien. Eh, allí Pero, o sea, desconectas y es como, como... el móvil interesa. tampoco funciona no, no, no, allí, qué bien, qué allí, bien. no allí todavía, no todavía eh, está en Virgen todavía eh, Pues es, la, la, allí la belleza la ponen la naturaleza, allí no hay edificios y cosas bonitas, arquitectura, no, allí pura naturaleza, Descanso. pero a tope Ya, a tope. qué maravilla, qué maravilla. Sí, pues sí. ya nos vas a dejar una tarjetita, ¿eh? sí. para decirlo, el bien germina ya y sí. el sitio La cabaña, allá. el bien germina ya Eso es, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y cuando has llegado aquí, ¿qué, ¿Qué te has encontrado? Ah, lo, de, pues lo mismo de siempre lo mismo me, me he encontrado pero pero yo desde con tal de encontrar a las mujeres del mundo eso te voy a preguntar a, a la que que soy una embajadora de la asociación mujeres del mundo donde llegue yo me presento prácticamente como mujer del mundo y eso que es no pues eh, pertenezco a una asociación que se llama mujeres del mundo y entonces pues de hecho eh, eh, le vacun a mi cuñada eh, mujeres del mundo y allí se va todos los, los lunes y y ella pues, quiere quiere estar allí y ya la quieren mucho como si fuera una mujer del mundo y, y las mujeres del mundo pues entonces ahorita estamos en, un, en, en, en, en vísperas de la fiesta de, de, de, de final de cursos porque allí damos to toda clase de cursos muchos cursos damos sí, eh, para sí, las bien. personas de aquí y de allá y entonces pues eh, se celebra cada año que terminar del curso pues las mismas eh, eh, talleristas dan actividades y el domingo vamos a tener hasta un pequeño rastrillo eh, de cositas eh, uh -huh. que vendemos allí Muy, en muy en Mujeres del Mundo, sí, ¿no? Sí, sí. En muy la, económico que es en, la en la calle FICA En calle FICA 5 5 eso sí. es Bajo. Y bueno, además tú eres la vicepresidenta, ¿no? Sí, sí. Mm. Y a ver qué cursos habéis hecho Porque habéis terminado ya lo que son los cursos Hasta septiembre, imagino, ¿no? Sí. Y ahora, o sea, ¿qué habéis estado haciendo en estos cursos? Sí, yo no no hay talleres porque pues eh, yo he querido eh, Los talleres en son muy especiales Y... Debe ser que todavía pues, no, es, no es como el momento. Porque yo quisiera dar mis talleres siempre de autoayuda, de, de autofeminismo. Uh -huh. Porque eh, pues yo creo que todavía eh, yo personalmente no estoy preparada para m, hablar de feminismo. Porque feminismo es ayudarle a las otras mujeres. Pero yo tengo que primero re, respetarme, eh, tener derecho a, a defenderme de, de mí misma. Porque yo hay veces que, que, que no sé si tengo ciertos derechos y si me los doy, me los quito. Entonces yo creo que los derechos los tiene todo el mundo menos yo. Entonces tengo que estar trabajando y vigilándome, escuchándome cuando hablo. Yo todavía hablo nosotros y entonces ay, me escucho y digo, ya dije ya dije esto, ya... Bueno, y entonces es un proceso muy grande porque yo vengo de un país donde me enseñaron solo a dar, a dar hasta que duela y a mí ya el dolor no me gusta ya yeah. Pero bueno, es un aprendizaje que todas las mujeres, ya no te digo los hombres, que tenemos que hacerlo continuamente, o sea, que no eres tú, o sea, se nos olvida exactamente que son mujeres y tenemos derechos Sí, y el eh, y el hablar en, en masculino cuando estamos solo mujeres, o sea, 100.000 cosas de estas, ¿no? Claro, se nos olvida y tenemos que machacar sí o decirlo, ¿no? O sea, continuamente es en forma parte de la cultura que hemos recibido. Claro, claro, o sea, por eso, eso mismo. Claro, o en la educación la sangre, sí, sí, Yo digo que las... está en la sangre porque yo ves que digo, "Ay, mi cultura eh, tiene estas buenas, pero estas malas." Y entonces es que digo, "Ay, no. A me gusta la cultura de aquí en las malas de allá Las malas de allá me gustan las de aquí Claro lo bueno. claro. Y entonces eso Por ejemplo, yo aquí digo, ay no yo eh, Tan fría no, tan seria no no Entonces yo soy Nosotros somos de, de más acercamiento De más cariño Sí, de más cariño, más tocaros Hola eh, oh, cariño aquí. Sí. Entonces yeah. la gente, en mismo se frunce el genio y, y, ¿Y usted por qué me dice cariño? Ah, porque para mí todos son cariños O todas bueno, entonces eso entonces eh, tiene uno que ir como más eso, y hay veces que viene y se, como que se, se, se pone uno así con ese tropical eh, a flor de piel y aquí, eso también nos gusta a nosotras ¿eh? lo que pasa es que sí, somos un poco no nos sale eso es cierto porque está también en la sangre entonces yo digo, eso es. yo digo qué bueno, eh, por ejemplo eh, yo una cosa que critico que, que no me cansaré de decirlo es que la cultura de aquí en cuanto a, a, a la procreación me encanta crear es que sí porque aquí primero se se hacen las mujeres Ah claro claro se hacen sí. primero son son se, bueno como voy a hablar bruscamente primero ese eh, se, se, se, se, se enloquecen como se dice pues me voy allá vengo acámico si un novio lo voto una novia bueno lo que sea y nosotros no nosotros lo primero que hacemos es conseguir el niño De quien sea, del ya, primer novio Eso es verdad sí. Ay, no Y entonces ya, ahí se corta toda la felicidad mm. Que si quería, si quería ser un, Tan una... Tan arreglada está la maternidad allí Sí, sí, sí eso. eso, y no ha adelantado nada Yo llevo 15 años aquí ahorita voy Y lo único que ha cambiado un tris mm. Es que hay menos hijos Pero la, la, la edad siempre 12, 15, 16 12, 12, 15 Sí, sí, sí, mi amor Y así y, y unas bebecitas con un bebecito aquí, yo ahí ahí mismo se me revuelve a mí todo, porque claro. yo me recuerdo porque yo quedé en embarazo de, de, de 14 años. Entonces yo eso lo vivo. Digo yo, pero entonces yo llego aquí, y encuentro esta cultura y yo, ay, qué bueno que yo me hubiera venido antes, que me han educado al estilo Europa, que, qué bueno haber sido yo primero y después los demás. Entonces ahorita yo quiero hacer eso, primero yo Y claro. entonces por eso el libro eh, en busca de mí, porque eh, yo no, no sabía dónde estaba, yo me buscaba como aquella eh, perro que se va a morder la cola y no la encuentra entonces claro. así andaba yo, entonces me dio hasta donde tuve que venir en busca de mí <risa> Oye, Rocío, cuñada eh, ¿Has visto tú esas ah, bueno, diferencias? Espera, espera, espera un poco, que sí, vamos sí. a empezar con ella Antes ya de empezar con las diferencias Bueno, ella es, es Rocío Escobar Muy buenas Hola, Entonces, Ella viene de Colombia, pero de otra parte Cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Eh, buenas eh, sí, no, Yo vengo de... Yo soy nacida en un pueblo que llama La Peña, Cundinamarca Es una provincia ¿La Peña, Dinamarca? No, Cundinamarca, ah, Cundinamarca. Cundinamarca. Dinamarca. Dinamarca. Toma ya sí, sí, qué, bueno, qué bonito pues. Sí, incluso la curiosidad porque acá también hay una algo que llama La Peña una... La Peña, ¿Ajá? sí, sí, sí sí sí hay un barrio sí, sí. aquí mismo, que entonces, hemos dicho que hay fiestas sí, sí, pero yo la miré ahí mismo ¿no? y, y la entonces Peña. yo veo el bus de acá de La Peña y yo, ¡ah, bienvenido! Bien. Sí, <risa> bien. yo soy nacida en un pueblo que se llama La Peña, pero en este momento estoy viviendo en los llanos de Colombia un sitio muy, muy bonito, petrolero eh, ganadero y eh, y vivo allá con mi esposo y mis hijos eh, tené, yo soy docente en preescolar o sea, las clases allí de profesora, los, de, profesora, de niños sí. Sí. y estoy dedicada ahorita tenemos una finca y, y cultivamos piña Ah, bueno, luego hablaremos de eso, pero mm. yo sí que quería... O sea, tú eres cuñada de Rocío la Nuestra, Ajá. como decimos nosotros. Cuñada, nosotras. yo soy esposa del de hermano. Esposa hermana. de un hermano. De un hermano, sí. Y tú, a lo que decía antes mi compañera, tú... ¿También notas mmm, lo del tema de, de de tener un hijo 12? ¿Tú a qué sí. año has dicho que tienes oh, hijos? Oh, claro, eso. A, a mí también me pasó. ¿También? Yo tuve mi primer hijo muy joven, a los 17 años. ¿A los 17? Ajá. ¿Y ya estabas casada? Eh, sí, pues con mi esposo. O pues, sea, está, estabas, vivías con tu libre, esposo. Sí, y, pero... Claro, la cultura se nota inmediatamente que, que llegas. Eso no, no tiene O sea, tú no habías terminado de estudiar cuando tú Nada. Tienes... Yo me iba yo me gradué con no me pude graduar 11 con, con porque quedé embarazada. O sea, eh, y, y no porque no quisiera, porque pues allá le admiten pues a las mujeres que terminen su embarazo, pero uno pues se cohíbe por por el qué dirán. Entonces yo me retiré yo vine a terminar eh, mi secundaria ya después que tenía mis hijos. ¿A los dos? A, a dos. Los dos. Y seguí mi carrera ya con dos hijos. Y ya después tuve otro. Yo tengo tres bebés. Pues bebé ya no, porque eh. ya tengo uno de universidad, pero, <risa> pero bueno, sí. Bueno, claro, 17 años. El primero Ajá. con 17 años. Ajá, ¿eh? ya tengo uno de universidad. O sea, pues claro, ya tiene un hijo... ¿Qué te voy a decir yo? Eh, quería eh. Pero allí no. las mujeres también es tú. O sea, te quiero decir. Ahí él es... mismo, te quiero decir, la enseñanza es pública como aquí, que puede o sea que puedes acceder mm. a la enseñanza, luego pues ir sí, a la universidad. El, eh, sí, ese es el problema ya, que, que hay muy pocas posibilidades. Si, si una persona no tiene accesibilidad a una universidad, pues se queda. Y si no tiene el sueño tampoco de terminar, pues se queda. Y pues prácticamente ahorita, hoy en día, si no terminas una carrera, si no terminas, pues te quedas en nada, porque la, la, la cultura o el, las profesiones van exigiendo cada vez más. Uh -huh. Entonces, por, por exigencia, pues yo exigencia a uno mismo. Ya, eh, pero es que eh, también es muy difícil, o sea, porque ajá. si con 10 dieci... 17 años tienes un hijo, ¿eh? y tú, bueno, en tu caso, que se podemos decir la edad, ¿no? Ajá, sí. 30 años, o sea... Y, y tienes tres hijos, o sea, pues te quiero decir que, no sé, yo creo que eso, con 17 años tener un hijo, lo de estudiar ya, o sea, no sé, bueno, a no, no ser no que te ser, cases o sea. vivas con una persona que te pueda mantener, uh -huh. que normalmente, nos por lo menos aquí, no suele ser lo habitual. O sea, que, Ahí está no? la primera diferencia eh, eh, eh, también, porque es que allá las mujeres prácticamente se acostumbran a que el esposo, pues, las mantenga. Pues algunas, ¿no? Pero pero la mayoría se usa eso. Y claro. muy pocas son las que, las que quieren salir adelante y, y decir, bueno, yo quiero hacer esto y si de pronto no funciona lo, con el esposo, pues yo tengo cómo sostenerme en eso mí y sostener es. a mis hijos, pero claro. las que no. Entonces eso también es la cultura que uno tiene. Claro, es uno llega acá y la diferencia es, es enorme. Pero a nivel estatal hay, hay campañas... Eh, De anticonceptivos y de un Ahora poco de sí. educación. Ahora sí, la, sí, pero como está en la sangre y en sí, la educación, sí. tardará pero, y, muchos años. Tardará pero eso mucho, va menos. también en, en, en la familia, o sea, en la comunicación que tengan en cada familia. Ahorita ha cambiado un poquito, eh, como dice Rocío, eh, ya varía un poquito el número de hijos más no en la edad. Están luchando ahorita es con la edad. Con la edad, porque... Para que no se tenga hijos tan joven. tan joven, sí, claro, o sea, para que, que piense, y hay campaña en el colegio, pero ahí aún así eh, se ven todavía casos, y se ven eh, casos de niñas de, de 12 años en embarazo, y que hay una niña que, que inicia la secundaria en embarazo, ya frustra, pues, su... su pues toda proceso, su vida. Claro, claro. Y, y más Pero tiene... se casan con 12 años No, no, no, no allá no se puede casar eh, hasta Bueno, eso te los, iba a decir, no demás. se casan hasta... No, no, pero y la mayoría, pues creo que, que van a ser un, un niño que, de 16 años Con una niña por ahí de, de 13, 14 Nada, pues nada, pues el, hay... el tonto nada. Lo, Los padres son los que tienen que ah, cuidar Padres claro, el uno del una... otro claro Entonces por eso es que dicen mm. dicho que una niña criando un niño... Claro, una niña sí, criando a un niño, niña. es verdad. Sí. Entonces, eh, sí, en esa cultura, en esa prácticamente, yo sí me he quedado admirada acá eh, de, de esa responsabilidad que, que les inculcan acá a la... A la. Hombre, bueno, si nos, nos ha costado ha, también, sí. ¿eh? tampoco esto ha sido... Pero no se ve pues, prácticamente arrojado. Hombre, bien. a ver, nunca lo del tema aquí de los embarazos de jóvenes, no, hombre, a ver, se, se da... Se da, se da Se una, da, pero muy casos, muy casos muy pero muy pocos. pocos o sea no, no es lo normal que con 17 años se no, tenga un hijo y no visto la primera eso es normalmente no. es bastante después o sea otra cosa es que hace tanto tiempo hace mucho tiempo pues eh, las mujeres no tenían la posibilidad de acceder a, a, a estudiar Ajá. pero bueno también igual era porque porque la no eran solo las mujeres las mujeres más dificultades ¿Eh? Porque se las enseñaba para otros roles Pues para, te, para que fueras eh, Llegaras a tener una edad Aprendieras a hacer las labores de tu casa A trabajar en casa Y a casarte y a tener hijos Pero normalmente Aquí fue más eh, la, o sea, que, que, que la falta de cultura O de acceso a la cultura Era para todos Aquí quien estudiaba hace muchos años Era el que tenía dinero El que, tenía. El que no tenía dinero No tenía de, posibilidad de acceder Muchos porque tenían que ponerse a trabajar porque no había dinero. Y luego, pues porque no... Otros, pues porque estaba hecho así el sistema. Era para que estudiaran los ricos, no los pobres. Sí, sí, es que ese sistema prácticamente, y en Colombia es así, él ya, ahorita ha cambiado un poco, eh, el gobierno de ahorita ha colaborado mucho con becas estudiantiles a los a los m, muchachos que sacan buenas notas, en el examen, como le dices? allá les llaman, eh, exámenes finales, sí, sí. Eh, les dan becas para estudiar la carrera que quieran en cualquier uh -huh. universidad, entonces ahorita pues los muchachos están... Eh, eh, en, en la iniciativa de estudiar y de ponerse las pilas y, y, y bregar a sacarse una beca porque son 10.000 becas uh -huh. prácticamente que está dando el gobierno entonces el nivel de, de, de calidad educativa ha subido porque ya se preparan para ese examen, porque los que no tienen los recursos pues son los y que quieren estudiar, pues se van a preparar claro, oye cuéntanos un poco de tu vida, que has dicho, bueno que eres profesora allí de niños en, en los llanos Y, y bueno, que tienes una bueno, que tenéis tú con tu marido una plantación de piña de... Bueno, La verdad es que nos han enseñado unas fotos y es impresionante la pedazo plantación de piña Que tienen que estar buenísimas Ah, súper dulces, <risa> sí, allá eh, en la parte donde yo estoy uh -huh. eh, es un lugar eh, caliente o sea, los ¿Todo 40... el año hace calor? Eh, hay... No, pues sí, prácticamente todo el año, allá nunca vas a sentir frío Porque o sea, tú la chaqueta que llevas, no, esta no, te la has puesto no, para pa ponerla aquí, acá. nada más. Allá es muy raro colocarte un, un, un jersey, como dicen acá, un, un saquito de manga larga, no. Allá andas a, a verano todo el año, verano. Por eso es que llegamos bronceaditas. Sí, por eso tenéis ese color tan fantástico que no, allá, como sí. nosotras. Entonces, la, el, el producto, de la piña es de tierra caliente y allá es zona ganadera y ahorita ya se incentivó lo de la piña y pues eh, el año pasado tuvimos un, un cultivo y pues en rentabilidad pues no fue muy bien entonces hemos seguido una piña muy, muy dulce. ¿Era el primer año que hacíais? Era el primer año. Dile cómo se, se, llama? se llama la piña. Eh, se llama piña gol. Piña gol. gol. Ah, yo la he visto por ahí. Pero habrá hay otro... solo seis, eh? No, hay un, no, no. hay variedad de piña. Está la, la gol y está una que le llaman mayonesa. Pero eh, esa mayonesa es más dulce. Pero lo, uno cultiva la gol, es también súper dulce. Cualquiera que se sí. coma, pero uno por, en, es... en el paladar de uno que ya conoce, pues... Eh, claro. La distingue. La, la distingue. ¿Y vos exportáis? Eh, no, ahorita estamos nacional, pero los que la, no la compran... Uh -huh. eh, eh, se supone es escogen la, la mejor para exportación Eso, claro, no, no hay de raro que pronto llegue por acá una piña ah pues nos acordaremos sí. como no nos la vas a poder mandar directamente a las feuchas porque no va a llegar buena desde desde <risa> Colombia hombre igual eh. si hacen mermeladas de piña que están riquísimas también por no, cierto, y, y hay, un, hay un proyecto allá de, de productos secos eh, ah. para piña eh, banano y mango creo Entonces de pronto le llegué aquí no, no, no en la fruta, pero sí en productos secos. secos. Pues sí, Oye, se no me está haciendo la boca, guay, fíjate, sí. vol, me encanta la fruta. Vamos a poner un poquito de música, ah, sí, para... vamos a escuchar un posco de música de ellas. A ver. Bueno, más que de, en este momento porque hemos oído de antes a la bicichina de los Llanos, ¿no? De Nos has llanos. comentado, la hemos puesto mm. por eso. Bueno, pues ahora vamos a escuchar, bueno, por ahí, no al lado porque es una música entre brasileña y moderna porque es una es, eh, de un CD que se es brasilectro, que es una mezcla de música brasileña y música dance, pero me ha parecido bueno pues para ya que es, entramos en verano, aunque no haga muy bueno, pues animarnos un poco. Aquí está. <música> seguimos en las feuchas en la 97 entre Euskadi y Colombia hoy. Uh -huh. Eso es. <ríe> y bueno, pues nos estaba contando un poco um, Rocío, a okay. ver, que que aparte de, de que hacen piña, o sea, también tienen animales. o sea, de, Bueno, tienen como pues, lo típico aquí, una casa, una con finca y, y criáis animales. Sí, es como una especie de, de, de granja ...autosostenible, tenemos las gallinas, los huevos, las vacas que dan la leche, eh, la fruta, la piña... Oye, pero el siendo mango. tan seco las vacas y eso, ¿no? Porque aquí sí que tenemos vacas, o bueno, teníamos... Uy, uh, allá es llanero, y... llanero, allá es ah, sola, sola... Y la so, comida, sola antes oh. de... Antes del, Puro, del... Pura ternera. Ajá. Sí, Ay, qué rica, uh -huh. ¿no? ¿Y quién ha dicho antes que no comía carne? Sí. Y Rocío, eh, Rocío ¿no? que es vegetariana Ya pues lo siento Rocío Ya <risa> vamos... tocó ybrón de ella y, y llegamos al restaurante eh, Cuando ya cogimos los llanos Y vean lo reciben a uno En el, el autobús cuando no se va Aquí con es que una bandeja de carne Ay, qué es picada, es picada de ternerita sí, de, de, de, Mamona, le dicen a mamona Porque todavía mamá de la mamá Le chal, le Lo que se dice aquí Ajá, Entonces le dicen eh, mamona Su nombre tradicional es mamona llanera y está riquísima seguro ah, ¿no? pues, pues fíjate es como un cordillito lechado bueno, no, bueno, estás, vamos, vamos, no bueno. quiero ni pensarlo con lo que me gusta a mi la carne bueno entonces tenéis vacas, gallinas o sea, lo que has dicho, os autoabastecéis perdón sí. sí, hay de todo. pero hay. eso no vendéis ¿no? los animales las vacas y los la vaca, sí. sí. la, huevos las gallinas también Oye, pero tendréis gente, ¿no?, trabajando para vosotros, porque tu marido y tú, los niños estudiando y tú dando clases... Sí, a veces, cuando ya se siente uno como como con mucho trabajo, si sí, contratamos a alguien que nos colabore... Hay así poca gente es... que trabaja allí porque es una zona de mucho dinero y nadie quiere trabajar. Así es. ¿eh? Como es zona petrolera, pues la gente uh -huh. ya se acostumbró a trabajar uh -huh. en las compañías y pues el Ganando, puesto del día claro. les cobran... Eh, eh, pues les pagan muy bien. Entonces claro. ya ir a, a, a trabajar en una granja en una ya no le no le van a poder pagar no, ya no le poder pagar lo mismo que una petrolera. Entonces pues muy poco es Se lo escaso. pasan así es cierto que se pasan es como de trueque, como que Sí, esperan, amigos... o sea, ellos trabajan Ah, en plan eh, si colaboración, hay, ajá, sí, haces un un contorno eh, de 4 a 8 meses, entonces eh, les pagan muy bien. Porque para qué trabajar con esas empresas, les pagan hasta, lo llevan, los recogen, los traen, le dan bonos de comida, ¿no? o sea, no tienen que hacer nada. Entonces, trabajan los ocho meses, descansan hasta que les vuelva a salir otra vez el otro turno, entonces, pues es muy difícil uno encontrar gente para, para que trabaje. ¿Y de otra parte de Colombia, por sí, ejemplo? Sí, le toca uno, pero pero ya le queda uno más difícil, porque ya contratar a una persona de otra parte le tienes que pagar... Pues todo claro, y Tienes claro, que alojar, la, hay que vivir con vosotros ya, seguro, claro. los médicos sí. y claro. todo, ya la, la ley allá para los trabajadores está fuerte uh -huh. Entonces, sí. Oye, cuéntanos un poco tu experiencia Como mujer del mundo, del mundo. Allí ah, no, Yo a las mujeres del mundo las amo Allí sí allí, allí tenéis colombia. algo no, de no no allá, no no no no voy con las ideas voy con eso te a decir sí. eso no, es nada ya acabó de ver aquí. lo has visto aquí sí, entonces, sí, y ya qué ya te ha parecido acá. qué te ha parecido el tema de mujeres porque estás llevan mucho tiempo ah, ya, no pero ¿eh? yo, no, pues yo llegué acá y ella me dijo rocío vamos a al grupo de mujeres del mundo y yo yo le hablé vamos. de colombia a las mujeres del mundo. Sí. y aquí me dijo vamos y yo le dije pues vamos Y para qué me, me recibieron con una calidad, eh, no pues la llevo en el corazón, eh, no se me van a olvidar, eh, son mujeres de, de todas las partes del, del mundo, mundo. Eh, cada una aportando su, su, su granito de arena, su conocimiento de cada país, pero, o sea, es una familia. Sí, es verdad sí, ¿Te dio tiempo a, eh, a participar en algún taller ya, o así? Eh, he participado en, en varios eh, talleres eh, También me, me, va tocar, me va a tocar la fiesta del domingo ah, tocó en sí, el sí. empoderamiento de la política Eh, empoderamiento ah, en la, la, en la política, Con sí. las mamiques, con, ah, las... con las de mamiquis, las feministas. Sí, sí. Le sí. tocó ese taller y después nos tocó uno de las violencias de los cuerpos, pues, pues, las violencias que ¿no? tenemos en, en nuestro cuerpo. Terpo. Ay, bien, bien, bien, eh, Violencia eh, simbólica también. Le uh -huh, la verdad. Chica, ayer estuvimos en ello. ¿Y te ha tocado algo otra? Eh, y fuera de la, las asambleas desde que llevó. Y, y, y, y en todas estas charlas, cursos o demás eh tachoca porque supongo que allí no la habrás no, no, no habrás o has participado allí en algún tipo eh, de eh, espera, taller espera, de esto. Chocar, chocar, aquí es que te ha parecido ah, ya muy no bonito te, porque claro. chocar allá es que te molestó. Ah, sí, bueno, si sí, si sí, sí. te ha parecido extraño <ríe> sí, o no <ríe> ¿o No, a me fascina, yo soy una mujer de cambio también y, y pues eh, todas las experiencias me han parecido a mí fabulosas, en la cual yo no me niego a ninguna, a mí me decían cursos y yo busquemos, busquemos a, a ver cuál de todos nos gusta y he participado y no me ha encantado no un, una experiencia que se lleva a uno en el corazón puedes hacer mujeres del mundo puedo hacer mujeres del de ¿Es, mundo claro, claro, claro. la veo como guerrillera ay, fuerte ay, y se quema con todo con internet y todas cosas cosas pues, puedo seguir en contacto con, claro, con claro, ellas claro. Con, y crear allí Hay muchas mujeres así allí en la zona sí. donde tú estás que se dedican a, a la agricultura Sí, allí allí pues prácticamente y más en la zona donde estoy ahorita eh, yo lo comentaba a mi cuñada que iba con, con, como con una idea de, de, de hacer como el, un grupito y, y, y ayudar a, a pues a, la, a las mujeres porque allí es de una zona muy arraigada muy machista ¿Ah? Sí. Donde te dicen, eh, tú naciste para tener hijos y para estar en la casa. Y ya está. Eh, no tienes derecho a nada más. Eh, no puedes... Incluso cuando yo me fui a venir de vacaciones, me dijeron, no, pero ¿cómo vas a dejar a tus hijos? ¿Pero ¿cómo, cómo te sí. vas a ir? Pobrecitos los niños. Yo le dije, no, es que ellos se quedan con, con su papá. Yo no claro. los dejé. ¿Solo? No, ah, o sea, ¿tú has venido sola? Sí, yo vine sí, sí. sola. Ah, claro. no pensaba que habías venido con tu marido, como nada. era el hermano de... No, nada, ella se vino claro. sola. Ah, ah muy sola. bien. Bueno, pues aquello ah, les habrá parecido un pasote, ¿no? Claro, eso para para la gente claro. allá eso es extraño. Sí, claro. Estoy pensando en dar una rueda de prensa ya cuando llegue porque es les ha parecido Está... superestral. Y además que no los tiene tampoco bebecitos, ¿no? Y no, ya bebé sí. no tengo, ya tengo. mis hijos ya tienen 18, 15 y 11 años. Y les pues parece si raro vaya... que sus señores dejen, sí, claro. imagínate. Sí, sí. Porque es que allá se se considera que la mamá gallina toda la vida. Claro. Segura, además, que tiene sí. que quedarse con el eh, esposo y si no sale con el esposo, si no con el esposo entonces no puede salir sí. y que por eso les quieres más y probablemente su marido incluso habrá tenido que aguantar también Pues ese tipo de bromas que se hacían también aquí. Claro, aquí. Sí. Fíjate tú sí, ahora claro. ella, ella pues, allá. Es que el claro, todo es, el mes allí. Eso le dieron que... le dieron caldo todo el sí, tiempo hasta. Claro. Yo creo que está ahorita que me voy a ir. ¿Cómo se te ocurrió dejar ir a tu ir a tu mujer por allá tan claro, lejos? Ves, en fin, que sería no una cosa de claro, esas. Claro, sí, eso es sí, un machismo, sí. pero tremendo, claro. eso ahí, y más en esa zona. Aquí también se da, pero bastante menos, que ¿eh? decir, en algunos grupos aquí no tan fueraando, sí, bueno, En 20 años primera vez que sale amanece fuera de casa. Claro. Y yo sí. sin nadie hijos, es. sin esposo, sin, sin nada y superlejos. <risas> Pero hay que empoderarse, como decía sí. tu cuñada, es, es saber nosotros también lo queremos y después mm. eh, eh, hacerlo. Y eso no significa que queremos menos a las personas sí. que tenemos al lado, sino todo lo contrario. Porque contra más nos queremos nosotros, uh -huh. más queremos uh -huh. a, a los que tenemos al lado. O sea, Porque ¿verdad? nadie da de lo que no tiene, eso es verdad. Exacto. Bueno, entonces, a ver, mujeres del mundo, que luego dicen, como dice Rocío, que no hablamos de ellas, mm. sino... ¿Qué es lo que te llevas...? De mujeres del mundo me llevo mm, la calidad me llevo eh, eh, el, el amor me llevo que, que las mujeres donde quiera que lleguen eh, mm, eh, tienen una familia donde donde llegar donde ya las está. acojan donde les, les puedan dar una orientación porque igual yo me, eh, me pongo en el en el en el lugar de por ejemplo de una inmigrante que llegue claro, es que y que ha sido muy duro y, muy y, mucho y no que llega con los brazos cruzados porque no sabe dónde ir dónde, ¿Dónde ir, ir. Sí, no sabe a, a veces a que quién no sabe acudir. ni el idioma siquiera a veces y, y, y, y aunque uno crea que uno habla castellano eh, en Colombia y acá hay ciertas palabras que uno pues son contradictorias uno le dicen, una por ejemplo, venga, para nosotros venga, ya es que uno tiene que ir donde la persona, que venga es... Venga, <ríe> hasta luego. Hasta luego, siga, luego. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, empezando por ahí. Uh -huh. Entonces eh, yo me pongo en el, en, el, en el papel de una inmigrante y, y, y eso es eh, tener una familia, tener un lugar donde llegar, donde le aporten a uno eh, información, donde le eh, aporten apoyo. Eh, al menos eh, eh, Algo de risas eh, Algo de, de emoción De creatividad De, de aprendizaje Porque sí. los talleres eh, son muy valiosos Para el aprendizaje Por ejemplo, para mí que soy docente Pues ha sido eh, muy enriquecedor ¿Cuántos libros te sí. llevas? De la mujeres del mundo De la mujeres del mundo Me llevo dos libros El de la mujeres del mundo en la travesía sí. Y el de cocina Ay, ah, el de cocina, sí, sí, que era muy bueno el de cocina sí, no, no. El de cocina, eh, y no, ¿para qué? Yo no, no, no tengo quejas, solo agradecimientos eh, eh, Mucha felicidad de, de haber compartido con, con todas ellas eh, de No tengo con ninguna, desde la mayor hasta la menor, muy cálidas Sí, eh, bueno, el... también yo creo que eso es por vosotras también ¿eh? o sea, la, la gente que integra mujeres del mundo es gente sí, cálida todas... y que no crean que, que solamente cumpleaños <risa> <risa> está dando las pautas Rocío está haciéndole <risa> de... <risa> Ah, pues, <risa> cumpleaños de Año su... De eh, ella los se la... celebraron me celebré los cumpleaños en mujeres del mundo. Ay, pues lo celebré el lunes porque pues yo ya viajo, entonces lo celebré con ellas ¿Y eh el y, y mañana. mañana. el 18 mañana es su cumpleaños. ¿Te es. <risa> Me es. cantaron el happy birthday. El, También el, el, el... Una... todo. No no muy rico. <risa> Un cumpleaños muy caluroso, eh, lejos de mi tierra, de mi familia, pero encontré otra familia. Qué bien. Sí. Eh, Tú tienes niñas también, ¿no? Tengo una niña. Tienes una niña. De 16 años. De 16 años. Y, eh, ¿Está estudiando? Está en, en décimo, como Hijo. le llaman aquí, el, el, antes de terminar. ¿Antes de empezar la universidad? sí. ¿Secundaria? Sí, sí la secundaria, secundaria. Sí, porque claro, es que es como eso. están cambiando ahora ya. los SSL, pues eso es que los 8, decir, secundaria. Sí, no, un, bueno. un poco lo que estábamos también diciendo, no no pensar hacer ser madre ahora. No, yo... ¿Hacía es que, de claro. tú una mujer? Sí, ya, sí yo ya mi preparando. hija la tengo entrenada ah. prácticamente. O sea, la, la he educado al contrario de lo que me educaron a mí y uh -huh. le, le he inculcado a ella que tiene que pensar en ella primero. De, de darse la oportunidad de, de estudiar, ella quiere ser veterinaria claro, ya, bueno, ya tiene sabe bien que claro. Y, y, y ella dice que ya primero su estudio ah, menos mal, muy bien y, y, y por eso prácticamente yo terminé mi carrera hice lo que me gustaba por por demostrarles también que Que, que se puede, que, se puede, que sí. lo deben hacer sí así sea, sea los como otros, ejemplo la verdad que es otro. Chapo sí, sí. Porque, sí. como dicen por ahí pensaba en rendirme pero miré hacia atrás y vi unos pasos de mío entonces por eso también uno lo hace, para que ya no siga eh, la, la cantidad y la, las estadísticas de, de Colombia que prácticamente ni, niñas quedan en embarazo bueno con el tiempo ¿Quedamos? esperamos que, que se mejorará un poco el asunto que nos empoderemos un poquito más de nosotras eh, eh, mismas, nosotras mucho autofeminismo exactamente, es que no nos va a quedar o sea, no nos queda otra eh, sí. o sea, tenemos que ser nosotras nos mismas otras. porque, o sea, ni el Estado uh -huh. ni las organizaciones machistas eh, no nos van a ayudar nunca de hecho, no nos ayudan, al revés cuando ven que sacamos un poco la cabeza si no pueden, pueden, pues intentan a, hacer algún taller ahí, pues a zonas tú que decías, eh Es como las dos, se lo llamáis Rocío, bueno... <risas> Rocío en, en Feucha. Sí, eso, eso ¿no? Feucho, Rocío Feucha. Sí, o sea, <risas> eso, <risas> eso que no te atreviste a dar ningún taller de más allí, que me parece importante, es importante aquí, imagino que allí también... Allí ¿no? donde Diana, o, donde mi hija está, es otra zona. La zona, de allí la, las, las mujeres sí que necesitan autofeminismo. Uh -huh. sí. Allí las mujeres son... Eh, la población de allí es es indígena y, y afrodescendientes. Ah. Entonces allí hay eh, así que hay machismo, pero del, del fuerte. Del duro, ¿no? Y entonces, eh, de hecho, yo me fui me acababa de ir y estaban en la marcha de las mujeres. Eh, me tocó allá el el 12 el 8 de marzo. Y entonces quedé de que yo mandaría. Eh, es, había una muchacha, esta, eh, esta, eh, ay, no me voy a acordar en estos momentos una muchacha que estaba aquí eh, haciendo eh, una acción cuando eh, mataban a una mujer, eh, tirarse al suelo, de negro. Ah, ¿no? las mujeres de negro, las de, de negro. ahí me sale ahora también. Sí, sí. había eh, estado aquí María Seco. Seco, eso. Esa, sí, eh, sí, seco sí. estaba con eso y me comprometí con ella que, que tan pronto llegaría, yo mandaría eh, de ese día, de que era el 2, era un día muy importante, eh, mandaría unas fotos y pueden creer que no encontré ninguna mujer que quisiera... Eh, hacer esta acción no nada no les comenté eh, de lo que se trataba y mm, mm, nadie allí hay que ir pero ya con pasos de, de, de hormiga y les está entrando muy fa, muy muy uh -huh. yo apenas estoy haciendo con ellas a pesar de que yo vendo estos libros y todo con ellas eh, ya de entrar a, a los corazones de ellas es muy difícil porque ellas tienen tienen ellas no han arreglado Eh, el problema del de descubrimiento ellas tienen es, eh, una herida en sangre abierta entonces ellas todo medio que tenga un pimentico más blanco es eh, va a hacerles a, daño daño ah, entonces vale. ellas están muy prevenidas entonces sí. eh, si acaso te saludan o, o, o pasa mucho tiempo para que te saluden o por lo menos te contestan pero ahí muy muy muy mi hija de hecho eh, mi hija es también eh, eh, pedagoga y ella dentro al colegio allí también queriendo hacer eh, muchas cosas con las mujeres de allí porque Diana también era una mujer del mundo aquí, mm -hmm. queriendo hacer mucho dentro del colegio y también se salió del colegio porque pensó, ella llegó con el con feminismo y no pudo, ella tenía tuvo que hacerse otra vez ella misma auto Entonces se pues eh se eh, ...se metió a la cabaña... ...a hacer su trabajo... ...el de ella a hacer su negocio... ...y entonces se salió del colegio... ...renunció a un año... ...entonces va con, con, con mucha mañita... O sea, ...ella le da yoga en la playa... ...de pronto le dice... ...¿quieren eh, claro, sentarse? Si te, ...quieren no, ¿no? No, eso ...y de pronto claro. el, niñas, las niñas más son Se uh -huh. sentando con ella, pero muy despacio, uh -huh. y lleva tres años allí. Oye, le tenemos, Entonces, que, lo tenemos que... que, ir despidiendo, ¿eh? Mm, ya sí. casi sí. Bueno, pues nada. E incluso ella quiere como una una una eh, eh, eh, eh, eh, biblioteca eh, del País Vasco con, con, con, con esa con, zona con esta con zona, zona, de, zona del Chocó, sí. eh, como de entrar por los libros, bueno, libros sí, a especiales a y así, pues Pasito, en pasión, realidad, pues claro, de claro. llamadito por si de pronto podemos hacer algo porque estas mujeres va. Ya Bueno, pues nada, que nos no, tenemos no, que ir despidiendo no, y nada, Rocío Feucha, un placer, como siempre, te sí. veremos aquí en cualquier momento, aquí, exactamente. Eh, oh, aquí cuando quieran por mí, es. por mí yo vengo cada que cada, cada que pueda. Cuando quieras. Y bueno, y que ustedes al... tengan campito para mí. <risa> total para total siempre, siempre, siempre. Y Rocío, pues eh, buen viaje a Colombia, nos encantamos de que te haya gustado, que hayas estado muy bien aquí en esta temporada, encantadas de que hayas estado con nosotras esta tarde, y nada... Mucha suerte y bueno. que la entrevista se va a Estados Unidos como la otra bueno, a, a todos, a todo, sobre todo a Colombia que la sí. lleve allí a su sí. gente para que no, aprendan no, un poco no. que las mujeres podemos salir adelante por nosotras mismas okay. sin o sea sin ayuda absolutamente sí. de nadie que sí, solamente sí. es quererlo sí. y, y lucharlo bueno muchas gracias pues eh, gracias. nada puede hasta el próximo viernes y el domingo se repite ah, de 7 a 8 aur but i'm not coming on i'm just paying my rent every day in the tower song i said to Hank williams how lonely does it get Hank williams hasn't answered me yet but i can hear him coughing all night long a hundred floors above me in the tower song I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. Oh, the tied me to this table right here in the Tower Song, so you can stick your little pins in that voodoo doll i'm very sorry baby doesn't look like me at all and i'm standing by the window where the light is strong but they don't have no one kill now i'm in the tower of sun now you can say that i've grown bitter but at this you may be sure the rich have got the channels in the bedroom of the poor and there's a mighty judgment coming but i might you hear these funny voices in the tower of song and i can see you standing on the other side i, I don't know how the river got so wide